Sin Fronteras Project Estamos hablando de un disco editado en el año 2007 Azteca Stupro de Buenos Aires En conjunto con Godfly de San Diego Y Golem System de Barcelona Y todo esto viene a colación de que La gran querida banda Azteca Tupro Ha entrado en un necesario parate Y el amigo Pablo Huevo Hueve, cantante de Azteca Tupro, Va a seguir por supuesto Haciendo canciones y aquí está con nosotros Bienvenido Huevo, un placer tenerte una vez más en la tribu ¿Qué tal? Para mí es un gran placer Y un honor porque es mi primera nota Así, Solari. <risa> Así que. Huevo, eh, ya nos enseñó el Indio varias veces en sus letras la idea de que ya sufrimos tormentas peores que esta, así que no Totalmente. vamos a entrar bajo ningún punto de vista en la angustia. Y te quiero contar una sensación personal, sí. que es haber enterado me uh -huh. en redes sociales del Parate de Aztecas, y uno le sale primero como, no, qué garrón, y también ve los comentarios de la gente que los va a ver y todo, entrando primero en la cosa del garrón, y después decís, loco, pero también está bueno poder ponerle parates a un proyecto en un momento, decir que se abre una nueva etapa, no sé cómo lo estás pasando vos. Yo lo estoy pasando realmente de una manera natural, como fue todo, como fue empezar a tocar, como fue transitar todo este camino y como es ahora continuarlo. La verdad es que, que la música... Eh, si es, es, sale del corazón, tiene continuidad, y bueno, eh, hay veces en que estas cosas son, son necesarias, fue realmente un parate consensuado, como todo lo que hicimos durante estos 20 años, y era un momento necesario de reflexión, de, de, de, de que cada uno eh, pueda poner la energía en, en otras cosas que estaba haciendo, creo que es un momento de crecimiento, eh, y obviamente no es el fin de gastú pero porque... Siempre está la puerta abierta, pero bueno eh, era momento de extrañarnos un poco, creo yo, después de 20 años. Aparte también hay que decir que hay algo que te queda de apellido para siempre, vuelva a la banda o no, ¿no? Pero ese huevo de aztecas es algo que. Absolutamente, <risas> absolutamente, es así. Y yo soy el huevo de aztecas, de alguna manera eso es así. Y, y no es algo ni que me moleste, ni que me meta ruido, todo lo contrario. Estoy orgulloso de. De haber emprendido este camino y, de, y del lugar que se ganó Aztecas en todos estos años. Aparte una banda que ha tenido muchísima calle, mucho acompañamiento a movimientos sociales y me parece que esto también es para tener en cuenta lo que ha sido atravesar toda una década, los últimos 20 años, Pum. en realidad dos décadas, sí. con un proyecto que lo pienso así abuelo vuelo de pájaro. Uh -huh. Tenés 19 y 20 de diciembre, tenés Cromañón, Pum. tenés el kirchnerismo, digo, ¿qué ha sido todo esto para ustedes? Y para nosotros fue, fue de alguna manera... Poder eh, encontrar nuestras herramientas eh, a través de la música para eh, positivizar eh, absolutamente todo lo que iba pasando, más allá de, de, de lo duro y doloroso que haya sido. Para nosotros, tanto el 19 y 20, eh, el 19 y 20 estábamos acá, el 19 estábamos acá. Mirá. Eh, estábamos acá con Ezequiel Ábalos. Mirá vos. Eh, después, Cromanión que fue, es algo, por ejemplo, cuando a mí me piden opinión sobre el tema cromañón es algo que todavía no tengo resuelto. Es algo que es una herida abierta y, y a veces y pienso, pienso de muchas maneras la, la situación. Para nosotros en ese momento fue, fue un, un, momento, un gran momento para, para unirnos, para escuchar al otro... A partir Después de, de Cromañón, eh, por ejemplo, salieron cosas como el Mur, que para nosotros fue, fue una experiencia súper intensa y, y de, de un gran aprendizaje. El movimiento y, Unidos por el Rock, ¿no? Uh -huh, así es. Eh, que arrancó ahí por el 2002, creo. Sí, y ahí vemos también una cosa de esas en las que Cromañón sigue siendo todo el tiempo, porque uno de los coletazos tiene que ver con la dificultad hoy también de sostener un proyecto elefanteásico como una banda de rock con bata, bajo, dos guitarras, de teclados... Absolutamente, yo creo que... que los tiempos están cambiando y bueno, hay que como adaptarse siempre El músico tiene como que, que, que tomar esa, esa cosa camaleónica, ¿no? Y aprender a, a sobrevivir, no importa cuál sea el, el medio ambiente, ¿no? Eh, y bueno, en eso estamos. Recién charlábamos un poco afuera también de lo que implicó en todos los proyectos que tienen características políticos y sociales uh -huh. sobre las características sí. artísticas. Y también el kirchnerismo fue un momento que abrió discusiones y debates, me imagino, nos ha ocurrido en una radio como esta, le ha ocurrido uh -huh. a miles de bandas, a miles de proyectos políticos y culturales, también fue una fase que atravesar, digamos. Yo creo que a cualquiera que, que le que corra sangre por las venas, eh, no le pasó desapercibido esto, y bueno, la discusión es, es que es como una, una cuestión natural. Eh, importante fue esto, por ejemplo, no sé, en el caso de Aztecas no fue motivo de separación, no, no tuvo nada que ver con, con, con este parate, eh, sí se, se abrió una, una gran discusión interna eh, y bueno, es un poco aprender a convivir con esas diferencias, pero también mantenerse firme en la postura de uno porque creo que, que todo lo que es en un punto despersonalizante eh, eh, o fanatizante Eh, no sé si lleva un lugar muy copado entonces eh, bueno yo de mi lado siempre intenté mantener eh, mi forma de ver las cosas mi forma de pensar eh, siempre respetando la, la opinión de mis compañeros nos ha tocado estar sentados en lugares incómodos capaz eh, con nuestras diferencias Y tuvimos que pasar por eso, y eso también es parte de un aprendizaje. Igual el tema con respecto a los fanatismos, recuerdo charlas con vos, muy de purretes uh -huh. ambos, ya hablando, por ejemplo, del rastafarismo, que vos sí. tenés todo un conocimiento al respecto, toda una investigación, sí. viajes que has realizado, pero nunca te has dejado los dreadlocks o has entrado en un fanatismo al respecto de eso. Y la viste pasar por el lado tuyo, la de fanatismo, la de la escena reggae. Incluso y de... era como hasta recontra cómodo sumarse a eso y conveniente en un momento que la cosa era moda. Pero bueno. Eh, en, en mi vida he visto desintegrarse muchos movimientos. Eh, no sé, el movimiento hardcore, de banda hardcore cuando yo era adolescente, era tremendo. Cada uno que, que armaba una banda, armaba una banda hardcore. Y golpe, hoy lo ves y es un movimiento que, que no existe. O, o que está muy reducido, o que hay un par de sobrevivientes. Eh, yo la verdad que soy un tipo como... Anti -purista, o sea, todo lo que es purista y fundamentalista y ortodoxo y, y te quiere poner reglas y límites y delimitar cosas y te dice, bueno, está, o estás de este lado o estás de, de, de este otro, me parece como algo completamente... Eh, Negativo. A mí me parece aburrido ser ascético además, ¿no? Como que uno se deja permeabilizar por los entornos y si vos cerrás una especie de coraza a tu alrededor, uh -huh. ya sea a través de la religión, la ideología o lo que sea, la verdad es que te, permés, te perdés de un, de un mundo que te puede permear de otras cosas. ¿no? Absolutamente. Bueno, el resultado con el, con el movimiento re ahora que está como medio en baja uh -huh. y lo ves y, y no sé, eh, en un punto está bueno que las cosas se mezclen. Yo soy como como un activista <risa> es muy grande la palabra pero siempre que, que, que, que intento transmitir algo intento transmitir de que de que de que no haya ni límites ni, ni formas ni las cosas hacelas de la manera que, que te parezcan y, y si las haces del corazón van a estar bien hay una confusión habitual también a veces me parece entre lo que puede ser un movimiento y lo uh -huh. que es un nicho de mercado temporario digamos. me parece que movimiento tiene que tener bases fundamentadas un poco más sólidas para que no haya un viento de cambio comercial, por ejemplo, que la voltee, digamos. Y a veces pasa eso, con el reggae pasa un poco eso. Eh... Y nada, si, si vos estás atado a... Y muchas veces, como el sistema eh, comercial, en la música sobre todo, te quieren encasillar etiquetar, meter ahí, o sea, te conviene, hace esto, hace lo otro. Yo creo que con aztecas... Un, un, un gran logro que, que hemos tenido en estos 20 años fue que siempre hicimos lo que quisimos o sea, el margen de, de lo que estaba de moda lo que... yo escucho hoy bandas haciendo letras intentando parecerse a, lo, a, a la forma de, de, de relato, digamos, que pega ahora y, y, y es, es medio triste es, es, es, creo que, que lo más importante es ser genuino te, te, te vaya mejor, te vaya peor pero si vos te pegás Como a un movimiento que no tiene patas realmente sólidas eh, Te vas a quedar en eso Cuando pase la oleada Y te vas a sentir medio desorientado Huevo, cuando le, pusiste, o le pusieron la pausa a Aztecas ¿Con qué tema te encontraste en la viola? Que dijiste, estoy en casa, voy a hacer este <coughs> tema solo con la guitarra Eh, y me encontré con, con un tema que no tenía absolutamente nada que ver con ni con aztecas, ni capaz con, la, con las cosas que la gente nos asocia. Hacelo. Y vamos a hacerlo. <risa> eh, con perdón de los puristas, ¿eh? Yo nací en un conventillo, de la calle o la barriga. De la calle a la barriga y me acunó la armonía. Y un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillo, donde quedaron grabadas sensacionales payadas. Y al final del contrapunto, amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante y del barro al asfalto, y antes, Del barro al asfalto pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo como el zorro perdí mi pelo pero agarré la manía, relojear la gilería y al primer punto volea con algún fato estudiado dejarlo en Pampa y la vida. Una vez un tal Loyola, miembro con un fulero. Membro con un guay fulero, batida bronca, taquero, celular viajaba Gallola, di vi, concierto de planola, manchando mingasol Solfeo y aunque me tengo por feo, colgué mi fotografía, donde está la galería de los ases del choreo. Y hoy que estoy en los cuarenta, En lo mejor de la vida caché una negra raída que tiene más de la cuenta ando en un opulenta girando de noche y día sin saber la gilería que me está envidiando el brillo que nací en un conventillo de la calle o la barría. Ojo con el cantor de cantinas, eh, ya te imagino, huevo, 3 de la mañana saliendo a escena en un bar así. Y sí. Está bueno, ¿no? Está para buenísimo. El, para el cantor de cantinas. Y sí, todo, absolutamente. No. Otro tema muy hermoso que fue una de las primeras apariciones que hiciste ahí en redes sociales después del Parate de Azteca, sí. fue haciendo un temita solo ahí en tu casa, Y iluminaste sí. un poquito y saliste a compartir una canción. Exactamente. Que si tenés ganas, entramos en ese clima también. Uy, uh, estaría re bueno. Shine that light, won't you, shine that light on me London on blonde, feeling you, just what I was going through Shine that light, shine that light on, shine that light, won't you, shine that light on me Spe away when the heat of the night up it's the day Whoa, shine that light shine that light on shine that light won't you shine that light on me king of darkness king of fear Don't try to catch me. You won't get me. Yeah. Shine that light. On. Shine that light on. Shine that light, won't you? Shine that light on. Shine that light, won't you? Shine that light on me. Shine on. Pablo, huevo hueve, parate para Aztecas Tupro, abrir esta nueva fase de guitarrearla así, a los fogonazos nomás, uh -huh. a la cantina pura. Y quería preguntarte también, ¿qué discos estás teniendo a mano por estos días? Eh, Uff, uh, estoy, estoy escuchando, por ejemplo, a Dylan bastante, eh, que es un artista que yo no había curtido demasiado, y nada, me estoy encontrando con un, con un universo total, porque... Desde lo lírico, desde lo musical, desde lo versátil que fue su carrera, y nada. Y también escuchás un poco, es como escuchar un poco a los Beatles y a los están juntos. Es, es, es, es, es fuerte, Dylan. Y después estoy escuchando... Eh, uy, de todo un poco. Eh, la verdad que no se me viene un disco en particular en este momento a la cabeza porque estoy escuchando muchísima música, cosa que no me venía pasando tanto. Estaba un poco cerrado a... A escuchar. Hay una saturación de la oreja también, ¿no? En un momento cuando uno labura con la música todo el tiempo, ensayás fuerte, por ahí laburás mezclando un disco y está todo el tiempo al lado de los monitores. Y yo además, eso, trabajo como técnico de grabación, grabando y produciendo. Eh, y sí, estaba un poquito saturado. Pero este parate del que hablamos, bueno, trajo consigo esto un poco, volverme a encontrar con la guitarra, volverme a encontrar con en mi casa cantando solo, volver como al, al origen, como uno empezó con esto, ¿no? Y, y también que, que esas influencias primales y esas influencias nuevas, o todo lo que hay por descubrir, eh, se empiecen a, a meter en uno de una manera mucho más intensa. A uno se le ocurre en este momento también abrazar y mandar saludos al Fede Cabral, que atravesó una situación similar después de muchos años con San Camaleón, empezar un proyecto solista, ahora a punto ya de sacar su segundo disco. ¿Por qué no? Al Chávez también, laburando después de Árbol, después de Nuca, reinventando proyectos y también laburando con la música como productor. Al Demián de Madreselva, tantos seres que hemos cruzado en el camino y que han tenido grandes proyectos de uh -huh. bandas y que en algún momento han entrado en una fase nueva. Este, así que ahí nos encontraremos siempre en todo lo que estemos haciendo. Totalmente. Y además es... Recontra interesante ver también que tiene eh, un músico que, que, que, que estuvo mucho tiempo como llevando adelante una banda o siendo parte de una banda y, y de golpe ver lo que tiene para decir eh, solo. ¿no? Es, es, es siempre interesante, son como dos facetas de la misma persona y nada, creo que, que nutre y aporta. ¿Una más para despedirnos? Obvio. La que quieras. Cómo es la cosa cuando perdes No respetas al tiempo La cosa es simple No es un cien pies Nada nos es ajeno Buscar el bueno en otro lugar pero yo ser cielo Y si remonto no voy a esperar A que decida el viento ¿Ves? Cómo es la cosa cuando quieres, Hace que todo fluya ¿Ves? Cómo es la cosa cuando no ves Hace que se destruya Como te, dije, como te dije alguna vez Cuando no hay paz no es bueno Podes querer, no podes querer Y todo esto no es un juego Si no encontramos nuestro lugar Mejor va a ser corrernos Nada se pierde, todo se transforma Si hay algo verdadero cómo es la cosa cuando quieres, así que todo fluya ves, como es la cosa cuando lues, no así que se destruya, ¿Ves? ¿Cómo es la cosa cuando quieres, así que todo fluya ves, como es la cosa cuando lues, no así que se destruya, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Lo que tiene que hacer para que las cosas puedan suceder, dejar cada cosa en perfecta armonía o quebrar con todo lo que venía. Hay tantos deseos que viven en guerra, huesos que escondemos abajo de la tierra. ¿Cuántas veces haces todo lo contrario a lo que decís querer? Cómo lograrlo? Es una ley de causa y efecto Del cielo y el suelo tan cerca y tan lejos Todo tan frágil, todo tan incierto Todo tan cambiante, momento a momento No juegues más y no te inotentes a la suerte Y si vas a pegar, pega siempre de frente Si vas a explotar, escucha lo que digo Si explota y no salpica, no tiene sentido Cómo es la cosa cuando queres Hace que todo fluya Cómo es la cosa cuando no es, hace que se destruya. ¿ves? Cómo es la cosa cuando es, hace que todo fluya. ¿ves? Cómo es la cosa cuando no hace que se destruya. El huevo, después de Aztecas Tupro este momento, por lo que es, fue y será huevo gracias por venir. Por favor, es un enorme placer para mí estar acá, digo. El peso de lo que no hay, Azteca sonando en el aire de la tribu. Puede cuestionar lo que vos necesitas.